Bienvenidos al capítulo número 55 de Resusónica. El día de hoy me acompañan, gracias a Dios, Edgardo y Rodolfo. La reunión está. Has come like full circle. <risa> Hemos vuelto. Para los que no son angloparlantes. Claro. Eh, tenemos un programa muy expreso y con hartas cosas para ponernos al día. Creo que nos queda otro programa más para ponernos al día. Sí. sí. Entonces, para hacer la corta, Linda nos va a presentar. Eh, vamos a partir con una canción de management. Man Estoy seguro que se dice management. Sí, management. Bueno, una canción de management de. MGMT también. Como o Mastercraft. O sea, o sea, como pura. Pero es, es que management, management en realidad faltan consonantes falta ahí, ¿cachai? El otro día encontré un, una procesadora de alimentos que se llama Masterchimp. <risa> <risa> y pensé que es el mejor nombre de Que es como un 3 Claro, era una Mullinex que es modelo Masterchef 56 Ah, la voy a decir ¿tire? Sí, pero debería ser, ser sí. como Mastercraft, Masterchef Ay, Ya, se me fue la canción... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> prepárala, prepárala para la vuelta, prepárala para Lista para la próxima talla de... Set. Eh, ya, eh, vamos a partir con Kids de Management. Esta canción fue recomendación de uno de los auditores de Rizosónica, así que atento. El, an, an... el Diego, si es el único que no me escucha. Hola, voy a triste, <risa> loco. O al menos el único que me, me mismo, escucha. No escucha ni mi hermano, así se lo puse en su iTunes, así se lo puede descargar y el loco ni no, siquiera lo escuchaba, escuchado. Por favor. Eh, ¿Qué podemos decir de Management? Así como de la banda revelación y ya ascendió rápidamente al pop y eso lo medimos porque ya salía en el TV que ascendió rápidamente al mainstream, al mainstream. Sí, no sé si mainstream sí, porque sale en TV sí, sí. esa es como la consolidación más grande que puede haber de o sea, no, que eres mainstream sí. sí, y el video es muy bueno no, no, no está es muy es mal hecho es un kaleidoscopio así sí. pero muy raro Sí, o sea, es, si te agrada ese tipo de visuales, ¿cachai? Es como visuales, alguien, en, ¿es como sí. alguien en ácido jugando con aster fx Pero te he consumido ácido para afirmar de que esos son los no. visuales que no hay... ¿No? no, pero ¿y sonido no sin... droga No sonic sonica 6 No, ah, yeah. no, no. no. Son drugs. Winners don't drogas Era una cosa que los juegos de video O sea, winners don't use drogas ¿Somos unos winners? Small no win. <laughs> Small wins With small wins We're losers Yeah. Um, entonces el management kids y después sí. no sé no si sí, vamos de una hora de una solo si sí. ¿Sí? en formato de media hora no. ¿Y Cuando teníamos, perdimos los episodios que teníamos ya sí. nos vamos entonces con kids de management esto es ruso Sónica Sí, segundo bloque, ¿la, sí, sí. Se, la hacemos corta o la hacemos larga? No, no sé, a mí me gustaría hacerla larga porque es gato que no los veo Hace dos semanas que no nos habíamos visto los dos, los tres Sí, o sea, esa, yo los había como tú, tú esa fiesta en el baúl Pero estuvo prendida esa weá, claro. nos valía bailar toda la noche Pero que fue que la única que bailó Sí ¿Eso no bailé? Ah, entonces nadie bailó No, me sí. no, sé bailar con la linda Pero así como conversando sí, bien. Eh, Siguiente canción del disco de remezclas De Woodworks banda <risa> inglesa eh, De Teenagers ¿Teenagers son? Sí, sí ¿No son los dinersos, eh. Los ah, no Son. son los dinersos. Dinersos. Sí, pero hay, hay un francés creo en Y, en un, y pero el, el, el, la banda se formó en Londres uh -huh. Sí, ya Teenagers los remezclan para su disco Para los remixes del disco control que se llama The Good Books Remixes Control Remixes. Oye, esta canción de qué año es, eh? cachai? Que no, ¿De del año pasado. Como del año pasado. Sí. Del año pasado. So last. So two hours ago. Sí, lo que pasa es que de repente las cosas van. Hay que, sí. hay que tomar un tiempo de y la... sí Yo, y ya es un tiempo de que lleguen. Yo este disco lo caché he hace un mes. Pero tu compañera te lo recomendó hace cuánto? Hace. No, pero me recomendó antes de control. El disco antes de Woodbox. Ah, ya, ok. O sea, el disco de Woodbox antes de control. Ok. Eh, ok, ya vamos con. The Illness. Mm. Ramezclado <risa> por Ninja. Sí. En Sónica. yeah oh. Estamos de vuelta en este programa más cortito. Sonic Express. Sonic Express, exactamente. Hace tres capítulos que es Hace tres. Sí, pero no estábamos incluidos nosotros. Eh, no, Rodolfo no conocía pero, la modalidad corta. ¿Tú sí la conocías? No, yo siempre conozco la modalidad larga. Larga. Mm. Infinitamente larga. Qué bueno. fino, Rodolfo <risa> <risa> Bueno, eso era Good Books. Y ahora, ¿con qué vamos con...? Eh, good Copy. Good Copy, good copy. El, el disco que al parecer es la sensación del primer semestre y ya se consolida como uno de los mejores del año. Tanto sí. Tanto sí. sí. sí. Es ¿Qué? bueno, bueno, es bueno. Es, es bueno, sí. <risas> como que, es un disco que pasa de la electrónica al pop, del pop al rock y todo con una sensibilidad de los 80. Como el año pasado presentamos un disco del mismo sello que Powder que era el disco de Midnight Juggernauts. ¿Sí? Sí. Es como lo mismo, pero yo como a un nivel más más audible. De repente era medio crítico, Midnight Roger y y, Pero tiene como la misma sensibilidad con los instrumentos. Es algo para escucharlo completo, pasa de todo, de baladas a canciones electrónicas de fiesta, a canciones de amanecer de buen ánimo. A mí me cayó bien, estuvo en el caché y cuando mostraba como el proceso creativo en el, en el documental que hicimos Es el mismo bueno, ¿no? Good copy. En el de Good copy, bad copy. No, no, no. Ese weón? No, ese es el Girlstorm. Ese uh, era sí. Girlstorm. Uh, <risa> no, no. ¡Uy! Muy es el Good <risa> copy, bad copy. Ni siquiera él. No, no eso no, es un sí. documental sobre... Eh, sí, vos, sí, sobre sí. Sí, sí, Copy. Right. copy pero, pero pensé que era, él, era por, por, por él. Por no, no, no, no. ¿Cat Copy es un diseñador gráfico australiano? Y sí. que el logo llena estadios, llena estadios rígidamente, así como los Rolling Stones allá. Bueno, encontré es que en realidad Australia es como el nuevo Toronto, así? Sí. Como que en realidad está todo pasando allá ahora. Cuando como que si antes nos, llevan, eh, y nos llenábamos la boca de Toronto, Montreal y eh, que Canadá era la patada. Ahora que como Muller en realidad estaba levantando buenas cosas estos dos últimos años para Australia, es como Australia es el nuevo Canadá. ¡Catata! ¡Catata! No oh, me acordé cuando conocí a Linda, yo pensé que era canadiense. Sí. La pronunciación que tenía del inglés era casi francesa. No sé, loco me he confundido con todo. Bueno, bueno, eh, Cat Copy del disco In Colors. Vamos a escuchar las canciones Unforgettable Season y Out There on the Ice ¿Estás escuchando Ritz Sónica? Esto es Cat Copy de 2008 era del segundo disco de Catcopy El primero recordemos era Bright Like Neon Love Bright Like Neon Love No, Bright Like Neon Love ah, Sin el A ah. okay. Y ¡Tah! esto era del disco, seguro disco del <ríe> sí. año O de uno de los discos del año, entre los cinco primeros Todavía no bueno, sabemos lo que nos depara la, la otra mitad de este año De In Ghost Colors, Cat Copy y ahora nos vamos con otro candidato a disco del año Yo no lo escuchaba, todavía no lo escucho. Yo lo escuchaba harto y creo que... ¿Y ¿Lo dijiste? Él... No, no lo dijiste yo, de hecho creo que él... me quedaba con el single, que estamos hablando de... Del ¿De Top 4 Cutie. Stars? ¿Sí? De Top for Cutie. Y con Linda con una conversación de borrachos algunos días, comentamos de que... ¿Cuál de todo? Cuando hablamos de, de este disco, como que... Este año la música se dio, excepto Cat Copy, se dio uh -huh. a un lado más oscuro. Como por ejemplo Justice, eh, año 2006-2007, era pop, juvenil, sillón, Sí, pero esos eso son cortos del mismo disco. Y que sí. ahora están promocionando singles un poco más sí. agresivos y eso. ¿no? Claro, pero a ver, dejo no dejo no bueno. eh, El año pasado bailamos y disfrutamos con canciones... Que eran luminosas, pop ¿Sí? Y este año como que estamos yendo hacia un lado más oscuro Como con cortes como Stress o como esto que, de Deathcap que es La canción que se llama, que viene ahora <risa> y que se llama I Will possess Your Heart Que es una intro muy larga y oscura Y después una canción, no sé, con tintes muy... Como era el movimiento de los 80 como Two un poco como limítrofe con eso uh -huh entonces un poco más Le dark sí lo que nos, nos redondea la idea de que yeah. la música este año ahí es un poco más hacia la oscuridad y GYVER Ben GYVER tenía una frase del disco anterior de Plants que era I will follow you into the dark sí I will follow him into canción? the dark sí with narrow stairs pero no sé quién creen Creo que igual eso es una precisión súper subjetiva ¿Sí? de los discos que hay que estar haciendo en este momento porque Sí, en el, en el capítulo pasado programamos Alphabit y eso es para nada dark, ¿caché? Claro que no estoy segura si este es fue un disco, no, no recuerdo acuerdo si era un disco editado este año Pero por lo menos Alphabit era... Ah. Sí. ¿Alphabit? Alphabit ah. Bueno, entonces, Alphabit fue esta banda que yo comenté que la habían invitado a terminar con las Spice ¿cachai? para el tour mundial que hicieron y que se canceló a mitad de camino Y eso fue como a comienzos a finales del año pasado y aún así entregan un disco que es súper luminoso Entonces, sí, si las grandes luminarias están me, haciendo algo levemente oscuro es porque... Me, me refería como a las bandas que venía siguiendo desde el año pasado. Sí. ¿no? O hace un par de años atrás. Ya, ok. Es que como en un momento, como que fue? Como que mucho. Sí. Entonces, okay. tip para redondear la idea más aún. Eh, chequeen el video de I Will Posit Your Heart. ¿Es en... donde se derritan las cosas? ¿Donde hay como hasta la actividad y eso? No, donde ven... Donde está la... en... ¿Cómo se llaman los videos que toca la banda? No sé. Um, Playset, set, set no. play, playlist. No sé. Tiene un nombre técnico para pa definir los videos. Yeah. Live performance, creo que se Sí, bueno, pero eso no era un live performance. ¿Lo de Dead Cup? O sea, que... sale la banda tocando como en ah, yeah. escenas. Ya, yeah, ok. Ya. Yeah. A band Cheque... performance. Band caso. performance, sí. Yeah. Creo okay. que ese es el término. Y que en realidad es bastante oscuro, de hecho los tipos están abrigadísimos, como si estuvieran en, en una nevazón, pero están en un interior oscuro, húmedo Como que eso redondea el concepto todo todas estas bueno. Sí. que estaba hablando Uf. de un rato No, está bien, si tú lo sientes así, está bien, ok Sí, entonces... Poseeré tu corazón <risa> <risa> Así se llama la canción esta, ¿no? sí, está bien, está bien Sí no. Bueno, vamos con <risas> poseeré tu corazón de estos chiquillos de. Ah, tratámos de, de traducir dead cow. No. Es como eh, taxi muerto para una. Sí. Mijabueca. Para la pella, sí para, bella. Yo, para que... la pella. Para las ricas. La weá tonta El taxi muerto para la rica. Ya. Con poseeré tu corazón. <risas> en radio. Pero... Que no, pues cuál es como una radio. En infinita. No. No sé, pues yo no he escuchado. Bueno. <risas> of you and me it's like a book elegantly bound but in a language that you can't read just yet you gotta spend some time love you gotta spend some time with me and i know that you'll find love i will possess your heart Eso era Michael Jackson. Perdón, no. Eso era Dead Cat for Cutie. Nada, qué fome. Eso era Dead Cat for, for Cutie. y Con su pequeña introducción. Su pequeña, entre pedazo de introducción. Pero que esa canción de Metallica que tiene como 5 minutos. Era como One. ¿Eso? ¿Eso? Sí. Eso me refiero ya. Ah, qué... Bueno. Y ahora vamos a terminar este programa con... Un tema un poco más eh, movido que, y... ¿De quién de que, es que era? ¿De Michael Jackson? Uh -huh. <risa> <risa> Luego más matinal así... Uy, pero esa talla estaba muy mala. No lo no, no, quise hacer antes. Bueno, vamos a terminar con, con un remix de, de, de Dead Cup for Cutie. No. Perdón. De... the Knife. De Knife. The... Ya. Yeah. Eh, y es eh, un, eh, un remix de un tema de <ríe> No lo calles, no sorbesado Es <ríe> un remix de, de, de un tema de su primer disco Que se llama Take My Breath Away ¿El, el disco cómo se llama? Deep Cuts El primero era oh, no, eh, no, The no, Knife The Knife, The Knife sí. Exacto Y eh, nos despedimos con este tema Sí, o oh, la canción oh. de fondo Muy buena ah, el, el tema de, de fondo era Silver Sun Pickups La canción era Lazy Eye, ojo Flojo por Jason Bentley. la canción me gustó ¿Te gustó? Sí, la había escuchado antes, por eso le preguntaba Está como el rango de canción como de Cloud Punk? Sí ¿Se llama canción de No La, No, esa... es de la manera de Joder, no, la verdad, no. Por favor, queda muy picante. Ah, nada, <risa> na na na. nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, Bueno, 92 sí? <risa> Bueno. Ese es Ed explorando los Nos vamos con Take My Breath Away, de un remezclado de, de, de knife, por MHC. Entonces, ¿la, la, la despedidas ahora ya? Sí, chao. qué pesado. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que les haya parecido eh, agradable. Eh, Después de cuántos meses? ¿Meses? ¿Meses? Como el diciembre, o por ahí. Por ahí, sí. Eh, nos estábamos los tres reunidos detrás del micrófono y acaban de volver del Caribe de las largas rotaciones. Claro. Sí. y ha sido un placer que nos hayan estado escuchando. ta ta ¿Es ah, ta ta -tarada ta -tarada ta -tarada ta -tarada ta ta ta ta. Oh